Cuentos de hadas españoles. El pan dorado. Había una vez en un pequeño pueblo una mujer llamada Merian, que vivía con su única hija, Narcisa. Merian era extremadamente humilde y dulce. Sin embargo, Narcisa era todo lo contrario. Veréis, era hermosa hasta más no poder. Era como una muñeca. Y lo más impresionante, Es que se amaba sin límites Narcisa, ¿me ayudas a hornear el pan? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ni hablar, mamá! La harina nublaría mis luminosos y brillantes ojos ¡Ah! na, na, na. Narcisa, ¿me ayudas a plantar estas semillas? ¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Y si toda esa tierra se me pega a mis maravillosos dedos? O peor, ¿y si se me pega a la cara? Ese era el problema de Narcisa. Se consideraba demasiado especial como para trabajar. Muchos pretendientes pidieron la mano de Narcisa en matrimonio, pues su belleza era conocida en todas partes. Pero a todos los rechazaba con grosería. ¿Por qué pediste ayer a aquellos hombres parecían agradables <risa> no puedes hablar en serio mamá uno tenía los ojos muy pequeños como los de un pájaro y el otro tenía una nariz enorme no me gustaría estar a su lado si estornuda Oh, oh. y el último para no no quiero escuchar nada más yo lo único que vi fueron hombres muy agradables Querida, debes saber que la belleza no lo es todo Madre, debes darte cuenta de que merezco a alguien como un príncipe o un caballero Oh, querida Una noche, cuando dormía, su madre se sentó a su lado a observarla Mi querida hija, eres preciosa y adorable Pero no te preocupa nada más que tu belleza en aquel momento, Narcisa comenzó a reírse en sueños Su madre se sorprendió extremadamente ¡Qué bien! Seguro que está teniendo un sueño muy gracioso A la mañana siguiente, cuando Narcisa se levantó, todo fueron sonrisas y risitas ¡Toma, cielo! Cuéntame, ¿con qué soñabas anoche? ¡Oh, mamá! Fue un sueño fantástico, ¿sabes? Un príncipe se me acercó para decirme que quería casarse conmigo. Había venido en un carruaje de oro. ¡Oh! Y también iba vestido con oro de pies a cabeza. ¡Qué sueño más tonto! ¿Y sabes cuál fue la mejor parte? Cuando me puse el vestido de novia, que también era de oro por supuesto, todo el mundo me miraba a mí constantemente. Narcisa. ¡Ese sueño no tiene nada de fantástico! ¡Es un sueño muy egocéntrico! ¡Oh, mamá! No sabes lo que dices Ese sueño me ha hecho darme cuenta de que necesito comida mucho mejor que la que como en esta casa ¡Pan hecho de oro! ¡Imagínatelo! La pobre madre de Narcisa estaba muy preocupada por su hija y por cómo viviría su vida Aquel día, dos amigos fueron a visitar a la madre de Narcisa. Eran Melly y Terry. Los tres eran amigos desde hacía años. Pero Terry y Melly tenían un secreto. Ambos eran seres mágicos. Un secreto que la madre de Narcisa desconocía. Terry, Melly, oh, me alegro mucho de veros. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Muchísimo, ¿cómo te va? Me va muy bien, pero estaría mejor si... ¿Mejor si qué? Ay, si mi hija Narcisa fuese una chica un poco más comprensiva. Merian les contó a Meli y a Terry todo sobre Narcisa y sobre lo preocupada que estaba. Mi hija quiere comer pan que esté hecho de oro. ¿Qué puedo hacer con ella? Bueno... Quizás si su sueño se hace realidad... Eso sería estupendo, ¿no os parece? <risa> bueno, no importa. Supongo que con el tiempo aprenderá. Hablemos ahora de otra cosa. Más tarde, Melly y Terry se despidieron de su vieja amiga y se fueron, sonriéndose el uno al otro en secreto. Aquella noche, madre e hija se prepararon para irse a dormir. Espero que mi sueño se haga realidad, ¿sabes? ¡Oh, Narcisa! Al día siguiente, mientras Narcisa y su madre estaban en el jardín Un precioso carruaje de oro llegó hasta ellas Estaba repleto de gemas y diamantes Y era increíblemente impresionante Al detenerse, un bello joven salió de él y miró a Narcisa Ella se quedó totalmente sorprendida por lo bello que era. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi sueño se está haciendo realidad! ¿Eh? ¿Qué? Hola. He venido a pedir la mano de Narcisa en matrimonio. Pero, ¿cómo sabes su nombre? ¿Y quién eres tú? Soy Terrans, el ángel de la buena fortuna. El nombre y la belleza de tu hija son conocidos en todo el mundo Toma, te he traído un regalo ¡Oh, cielos! Me encantaría muchísimo casarme contigo ¿Qué? Pero si apenas le conoces, no puedes irte con él ¡Oh, qué tontería! Es rico y guapo ¿Qué más podría pedir? Terrans, acepto tu proposición Y tras aquello, se subió al carruaje Y sin despedirse de su madre, se alejó con el ángel Mientras viajaban, el carruaje entró en un portal mágico En él viajó por una zona tormentosa El carruaje tropezaba tremendamente y Narcisa tenía miedo ¡Oh cielos! ¡Oh no! ¿Qué es esto? <risa> no te preocupes querida, todo esto terminará pronto Y en el momento en que lo decía, el carruaje atravesó otro portal y alcanzó un camino hacia un enorme y magnífico castillo dorado. Narcisa se quedó impresionada con toda la belleza que veía. ¡Hala! Esto es precioso. Sabía que merecía tantas riquezas. Sabía que te gustaría. Cualquier cosa que desees la encontrarás aquí. Desde los vestidos más bonitos hasta las comidas más deliciosas Todo ello en mi palacio Bueno, hablando de comida, estoy hambrienta después de este viaje oh, Me muero de hambre ¿Puedo tomar alguna de esas deliciosas comidas? Por supuesto, te presento a Meli Melisa, ella te dará lo que desees Hola Narcisa, he oído mucho sobre ti ¡Pobrecita! ¡Estás hambrienta, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vayamos a la mesa para que comas algo! ¡Oh! ¡Gracias! Accedieron al comedor y allí, en la mesa, estaba la comida más asombrosa que Narcisa había visto jamás. ¡La comida se ve impresionante! ¡Porque lo es! Las mermeladas son de rubíes, las ensaladas de esmeraldas y ese pan está hecho de oro ¡Pan de oro! ¡Qué bien! Creo que esta mermelada quedará genial con este pan Tomó una rebanada de pan con mermelada de rubí encima y le dio un gran bocado ¡Oh, vaya! Esto está muy duro, no puedo comerlo Bueno, es pan hecho con oro y del mejor, pero si no eres capaz de comértelo de oro, ¿prefieres que te lo traiga de plata? ¿Plata? ¿Por qué no comes otra cosa? Pero quiero pan normal. Pan que pueda comer, ¿no tenéis de ese? No, la futura mujer de mi señor debe comer únicamente oro. Solo debes comer lo mejor. Narcisa observó toda la comida, pero se quedó descorazonada porque nada de aquello era comestible. Pronto empezó a llorar. ¡Oh, dejad que me vaya! ¡No deseo esto! Pero la comida es muy buena. Toma, prueba las patatas de oro. Están deliciosas. Y cuando te cases conmigo, tendrás que comer todo esto. Creí que te gustaban las cosas de lujo. Quiero casarme contigo Quiero volver a casa con mi madre Dejad que regrese a casa Melissa y Terrans Se miraron y se guiñaron un ojo Bueno Si es eso Lo que deseas Te llevaré a tu casa Terrans llevó a Narcisa Llorosa e infeliz a casa En el carruaje Comenzó a pensar seriamente En todas las decisiones que había tomado Cuando llegó a casa, corrió a abrazar a su madre, que estaba sentada en casa, triste. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡He vuelto! ¡Narcisa! ¡Oh, mi dulce niña! Creí que nunca volvería a verte. ¡Oh, mamá! ¡Te quiero mucho! ¡Y tenías razón! Las apariencias y la riqueza no lo son todo. El pan de oro era un desperdicio, pues no podía comérmelo. Y aquel hombre, aunque era bello, no se preocupaba por mí... Pero, querida, ¿te das cuenta de que es así como tratabas tú a los demás? Ya lo sé. Siento mucho la forma en la que actué, mamá. Bueno, no pasa nada, puesto que has visto cuál fue tu error. Ven, vamos a preparar algo rico para comer. Desde aquel día, Narcisa cambió su comportamiento. Al principio le resultó difícil... Pero lenta y pacientemente comenzó a ser mucho mejor. Un día, Meli y Terry volvieron a visitar a Merian. ¡Oh, hola chicos! Cuéntanos, Marian, ¿qué tal Narcisa ahora? Merian les contó todo lo que había ocurrido. Y Narcisa ha cambiado mucho desde entonces. ¿De verdad? <risa> Supongo que ya no volverá a querer pan de oro, ¿no es cierto? ¿Sabes, Terry? La verdad es que te pareces un poco a aquel ángel. ¿Oh, qué estoy diciendo? ¿Cómo ibas a ser tú? Los dos sois muy buenos. <risas> <risas>